que falleció, José Luis, Bobadilla, Iguana, nos pues llevo en la mente, son mis hermanos hasta siempre. Así que, maestro nos fuimos con el 30-30. You know how we do it. Coming from the shadow of Dead Island, beyond Wechester, Nanky, Nassie. Tidak tahu. You know. 30, 30, 30, 60, metral, esleta, el violenta alimenta el mental de, de toda mi gente completa. Fundamental es mi letra, representa el instrumento, la, la violenta. Wichester invente los novesta. Lírica respuesta, la pregunta que no contesta, como, como el misterio de cuando suene la trompeta. trompeta 666, 666 yo será la marca, la, bestia, la marca de la bestia. Directo para tu frente o a tu sumano, mano derecha, derecha, el infierno sobre la tierra. Decía que en las calles tenía jugo para cualquier gatillo, dale. Decía yankee, viviré viviré grande, con tanta guillaera, no verás con los federales. Se dejó llevar el chico por la maldad en todo momento. Le envidia a gatillo, demonios de que anda suelto. Tienen ojos y no miran como si tuvieran un ventaje. Nadie podrá cerrar mis ojos espirituales. Es para el gatillero que solo piensa en martillero. café un par de saco para picharle al nebuleo. De momento siente que lo pueden coger dormido. Tiene enorme, no la aguanta, corre y, y lo baja con labores, entonces empieza el problema cuando le sueltan el fulete, lo patea el rifle, la misma historia del inocente, y recuerdo las palabras de quien me tuvo en su vientre, su futuro depende de la siembra de tu sobra, cada cual es responsable de su cosecha y la persona que siembra el gatillo, su fruto será la muerte, Es para muere, a que también es para muere, impacta y mata, lírica y tocable intacta, no tengo enemigos, el único es el sata. sesión fue dedicada a todas esas madres que han perdido un hijo, para todas esas almas inocentes que me miran desde el cielo ahora mismo, que han fallecido a causa de un irresponsable que no sabe utilizar su arma de fuego, a... también me voy a dedicar a todos esos hermanos que han perdido un hermano, corazón de su corazón, sangre de su sangre, piel de su piel, esto es real mi hermano lo que estamos viviendo. Vienen los malos consejos, viene la sed de venganza. Pero yo, Daddy Yankee, tu hermano, te digo que le dejes todo eso. Hermano, de Dios que la venganza es de Jehová. Y tira para adelante mi hermano, y no te dejes llevar por la maldad. Dedicado a todas esas personas de residenciales como yo que han vivido este testimonio, que es real. Los quiero mucho y cuídense, que sus madres los quieren. Que Dios bendiga a todas las madres de Puerto Rico.